Bueno, nosotros eh, hicimos una inspección hace 15 días atrás. Habíamos detectado irregularidades, eh, dimos una oportunidad a la municipalidad. La municipalidad hizo caso omiso. Volvimos a ir lo que es de público conocimiento la semana pasada. Tomamos la decisión de clausurar a los fines laborales el sector que nosotros creemos que no está apto y ni tiene condiciones para que los trabajos, los trabajadores laboren ahí. Y eh, en el día de la fecha hemos vuelto a tener una notificación por parte del gremio de que habían sido convocados los trabajadores a trabajar en el mismo lugar. La verdad que yo ya no sé si es incompetencia o decidía sí para con los trabajadores, pero bueno, en este momento, prácticamente en este momento, los inspectores de la subsecretaría están constatando si esto es así, si esto va a ser así, vamos a proceder a la clausura definitiva del lugar hasta que no se arreglen las cuestiones, para que queden claros. Porque nosotros quisimos... Tratar de eh, mediar entre los eh, intereses de unos y de otros como para que esto no tuviera un tinte de, de, de, de, de que se lo obtiniera de cuestiones políticas. Eh, el sector de la Intendencia lo ha manifestado así de esta forma y nosotros lo que estamos diciendo al Intendente, te estamos cuidando hermano porque tus funcionarios te están poniendo en un problema eh, de un riesgo inminente que puede traer consecuencias hasta por para su cuestión civil y y, y su, su su futuro uh -huh. pero bueno no lo entienden así esto no es electoralista esto es una cuestión eh, funcional uh -huh. donde los trabajadores no pueden trabajar en esas condiciones donde ni siquiera tienen calefacción bien eh, esta creo clave. creo que vos lo has visto sí. creo que el periodismo lo ha recorrido quien ha recorrido eso Eh, a, a simple vista se da cuenta que no están dadas las condiciones Habíamos hecho una medida preventiva que por eh, determinado tiempo Presentado el plan conting de contingencia por la municipalidad Lo habilitaban para que entraran los trabajadores a arreglar precisamente la cuestión Pero tenemos entendido que hoy nuevamente en un desafío A, a las normativas y a la ley imperante queriendo Eh, y, no sé qué, qué demostrar eh, citaron a los trabajadores en ese lugar, si esto es así vamos a proceder a la clausura definitiva esto ya está tomada la decisión en el caso la, de que haya pasado se, tome, se clausura definitiva los inspectores fueron con el mandato que si esta medida de clausura preventiva ha sido violada vamos a por un lado a accionar los mecanismos para ver quién tiene la, la, la responsabilidad de la violación de esta de esta medida y en segundo término a la clausura definitiva porque realmente eh, uno entiende que hay urgencia de gestión pero también entiende que eh, tiene que haber una visión por parte de quien tiene la responsabilidad de conducir la cosa pública de adecuarse a la normativa vigente. Pero bueno, si el, el que le asesora a Alto Laguirre y un desquiciado como, el, como Gregoire va a ser muy difícil llegar a una solución.